chicos y chicas. Alex y yo os damos la bienvenida a SpanishPodcast.net. Hace un tiempo, una amiga de SpanishPodcast nos pidió que habláramos sobre Pedro Almodóvar. Por eso, hoy dedicamos este episodio a este famoso director de cine español conocido internacionalmente. Luis Buñuel también fue otro personaje popular relacionado con el mundo del cine. ¿Dónde creció Pedro Almodóvar? Pedro Almodóvar nació el 25 de septiembre de 1949 en Calzada de Calatrava, que es un municipio que se encuentra en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Se crió en una familia humilde, es decir, una familia de clase trabajadora, que ni es pobre ni es rica. Su padre vendía vino y aceite, y su madre, era ama de casa. Por si no lo sabes, un ama de casa es una mujer que se dedica casi exclusivamente a realizar labores domésticas en su propio hogar. Por ejemplo, cocinar, lavar la ropa, planchar o cuidar a los hijos. Asume muchas responsabilidades familiares. En la actualidad, lo normal es que la mujer trabaje fuera de casa como los hombres, por lo que las tareas domésticas se comparten entre la mujer y el hombre. Pedro Almodóvar creció en un ambiente rodeado de mujeres. Por eso, en la mayoría de sus películas, el protagonismo lo tienen las actrices y en menor medida los actores. Cuando Pedro Almodóvar era niño, se mudó a la ciudad de Cáceres. Allí estudió en un colegio religioso. Durante esa época, comenzó a entusiasmarse con el cine. Siendo mayor de edad, a los 18 años, se trasladó a Madrid para estudiar en la escuela de cine, pero la escuela había cerrado definitivamente. Pedro estaba solo en la capital y apenas tenía dinero, por lo que tuvo que buscar un empleo. Pasó por varios empleos hasta conseguir un puesto de oficinista en una empresa multinacional llamada Telefónica. En esta empresa permaneció durante 12 años. ¿Cómo logró hacer realidad su sueño? Almodóvar se hizo miembro de una compañía de teatro independiente. Allí conoció a Carmen Maura. Esta actriz es la protagonista de algunas de sus películas. También estuvo implicado en la movida madrileña de los años 80, un movimiento de liberación cultural que tuvo lugar tras la muerte del dictador Francisco Franco. Además, Pedro Almodóvar formó parte de un dúo musical y escribió relatos para diversos periódicos y otras publicaciones. La primera película que escribió y dirigió se titula Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón. Trata sobre tres chicas que viven en Madrid durante la movida madrileña. El coste de la película fue de 500.000 pesetas, que ahora equivalen a 3.000 euros, más o menos. Como no tenía permisos para rodar en la calle, las escenas que aparecen en el exterior fueron grabadas de forma secreta. A partir de entonces, dirigió varias películas entre las que se encuentra una que tuvo gran difusión internacional. Su título es ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Es del año 1984. Filmografía. Pedro Almodóvar fundó una compañía productora con su hermano. Su finalidad era crear sus propios guiones sin tener que buscar financiación externa. En este punto, Fue cuando estrenó algunas de las películas de éxito mundial, como La ley del deseo o Mujeres al borde de un ataque de nervios. Esta última película fue nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Ganó el Goya a la mejor película española. Un Goya es un premio anual concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. En el año 1990, rodó la película Atame, protagonizada por algunos actores muy famosos como Antonio Banderas, Victoria Abril y Rossi de Palma. Con esta película se creó en Estados Unidos la clasificación NC-17. Indica que una persona menor de 17 años no puede verla. El motivo fue una escena de sexo entre los dos personajes protagonistas que fue considerada X. El argumento se basa en la historia de un hombre joven, interpretado por Antonio Banderas, que secuestra a una actriz de películas pornográficas y de terror. El hombre hace todo lo que puede para que la mujer se enamore de él. Almodóvar ganó el Oscar y el Globo de Oro a la mejor película extranjera por Todo sobre mi madre. En esta película se habla sobre diversos temas como la muerte de un hijo, la prostitución y la aceptación en la sociedad. Muchas de las películas de Almodóvar están influenciadas por el entorno familiar del director. De hecho, su película Volver está bastante relacionada con su madre. Ella fue una fuente de inspiración para él. Por otra parte, las referencias sobre la cultura española Y aspectos negativos, como las drogas, son temas que le gusta incluir en sus historias. Sus musas. La mayor parte de las mujeres que aparecen en sus películas son sus musas. ¿Y qué es una musa? Pues una musa es una mujer que inspira a un artista o una mujer especialmente valorada porque estimula la creación artística. En España, a las musas de Almodóvar se las llama las chicas Almodóvar. Son un grupo de mujeres que han sido actrices destacadas en sus películas. Para muchas actrices, lograr actuar en una de sus películas es un privilegio. No solo por la experiencia, sino porque abre muchas puertas. Quiere decir que facilita que la carrera profesional vaya en aumento hay muchas más posibilidades de que otros directores quieran trabajar con la actriz. Por otra parte, para las actrices es un verdadero honor conseguir un papel principal. Penélope Cruz es una de las musas de Pedro Almodóvar. Seguro que muchos ya la conocéis. Está casada con Javier Bardem. Buscando información, hemos visto que en un futuro, Angelina Jolie también podría llegar a convertirse en una chica Almodóvar. Creemos que Pedro Almodóvar quizás está más valorado en el extranjero como director que en nuestro país. Cuando estrena una película nueva en los cines de otros países, como Francia, su recaudación es bastante mayor a la que obtiene en España. Películas favoritas ¿A ti qué película te gusta más, Alex? No soy muy aficionado al tipo de cine que hace, pero la película que más me gusta de este director es La mala educación. ¿Y a ti? He visto casi todas sus películas, y la que más me gusta es La piel que habito, que está protagonizada por Elena Anaya y Antonio Banderas. La recomiendo. Esto es todo por hoy. Espero que este pequeño resumen sobre la biografía de Pedro Almodóvar te haya gustado. Si quieres saber más sobre la movida madrileña, escucha el episodio número 72, que grabamos hace un par de años. En ese episodio hablamos sobre el cambio cultural en los años 80 y también de la etapa de transición hacia la democracia. Antes de terminar, recordarte que si quieres colaborar con nosotros, puedes hacerlo a través de los audiobooks. Tienes más información en el menú audiobooks de nuestro sitio web. Como siempre te decimos, si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de cualquiera de las redes sociales en las que nos encontramos. Facebook, Google+, YouTube o Twitter. Si deseas que hagamos un episodio sobre un determinado tema, escríbenos e intentaremos realizarlo.